Esto es una tarde como esta. Volvemos por la revancha. 93.5 Álvarez. Soy Carlos Bonano. La tarde haciéndose a retazos. Entre fútbol y fútbol, aquí estaremos este rato, permiso, bienvenido, buenas tardes, dejarse llevar por algún sendero, con la música por testigo. historias para pintar en un lienzo en blanco que tal vez sea esta propia tarde o esta inasiblemente que nos habita La tarde está por hacerse. Vamos juntos. Vamos con aquella extraordinaria sorpresa que nos llevamos al final del programa anterior, que no es otra cosa que Laura Canaura. Habría que hacer un programa entero de canciones tristes. Pero tal cosa no existe, ¿no? Son matices de emociones y lo triste no siempre es así. tan unidimensionalmente interpretado y y la canaura larga de vuelta Falta la espera. Y no hay nada que sea lo que era los puntos suspensivos pasa, La vida pasa y corre por las venas El tiempo puntualmente sale escena y la belleza de la conciencia de eso su trabajo, Llevando tan callado lo que trajo Pasa Y sin embargo hay algo que nos queda Un sueño insomne y una primavera Un instante, quien pudiera Pasa, y yo buscando a ciegas lo que quiero Voy persiguiendo el mismo derrotero Como antes aún espero pasa y todo esa masijo y argamasa la vida teje a medias con la muerte veremos si hay lugar para la suerte. En tanto que la risa resuene, Aún más fuerte pasa, Risas de niños alegran la casa, De pronto todo significa algo, Peleándole al destino lo que valgo, Aunque resulte arisco, El potro en que cabalgo pasa, Alopan la quimera y la templanza Y a veces aparece una esperanza Que me sigue, que me alcanza Pasa, y sin embargo hay algo que nos queda Un sueño insomne y una primavera Otro día La quisiera Tan real, ¿no? Laura Canaura Cantorcita se llama el nuevo disco De ahí viene Esta maravilla Laura Canaura Hace rato Ganó un lugar inapelable Y creo que no solamente es inapelable Sino que inamovible Un clásico entre las grandes voces, ¿no? Porque ha hecho de todo Ha interpretado de todo Y ha compuesto hermosos, hermosas páginas uh, Vamos a otra novedad en otro registro completamente diferente, se trata de Fito Páez. Tomamos el camino más corto. Llegar... No me interesaba más lo que hacía Fitopaves. Mi... Pero me parece que está recuperando un poco la viruela. O por lo menos creo que por ahí va este trabajo El cielo se hizo un techo de estrellas La sesión espiritista duró más de lo debido Y terminamos bebiendo en la calle fantasma Por lo menos se dejó de hacer moines Y allí estaba ese niño jugando con una mi espejo Y su prontuario es lo suficientemente interesante Cuando quería ser el heredero de Charlie allá por los 80, 90. salvaje Con la cantilo y dedicado a la cantilo si mal no interpreto. og Qué lindo que era el siglo XX, ¿no? No sé si emociona, pero está bien. Me parece de más mencionar a Maradona y Espineta. Me parece un recurso medio innecesario, ¿no? Pero está bien. Me, me pregunto, si en los Último de esta trilogía. historiamente autobiográfico, ¿no? Siente de lo nuevo, vamos a lo clásico. Nos despedimos de Páez y nos vamos a lo clásico. Líneas que quedan en el paso del tiempo. ¿Qué habrá querido decir aquello de Napoleón y su tremendamente emperatriz? No hablaba de Marcelo Gallardo, por supuesto. del protagonista de la historia. De un ego. Anda a Y se lee libros me entretiene así le roba unos minutos al reloj luego siempre corriendo de un lado para otro y me mira de reojo como diciéndome cuando vas a regresar a tu sitio se ducha, se alimenta e incluso se acuerda de arroparme bien cuando vamos a dormir pero yo sigo ahí inmóvil como si tuviese agorafobia cuando Pierda todas las partidas, når duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me når en paz, cuando sienta miedo del silencio.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 Resistere, væs cándida moral en la resistencia ¿eh? yo, Cuando me apuña la nostalgia O en todo caso la cándida moral no de la felicidad mi voz, Cuando me amenaza Porque la resistencia es heroica ¿eh? Cuando en mi moneda salga coro Fundó ando el diablo pase la factura Fundó poniéndole cariza este bien si que, que era un tema del montón hasta que llegó el modovar resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para andurar cerrar la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre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 Ayeres, guitarras Donde pongo lo hallado En las calles, los libros, la noche, los rostros En que te he buscado Versionando el viejo Silvio Donde pongo lo hallado Llamado a mi lado Que al cabo se ha vuelto Mi hermana Que le digo a la gloria Vacía de estar solo Haciéndome el triste Haciéndome lo Jeg llamaba Eric Sati. Ocurría hace muchísimos años. es una fotografía el blanco y el negro son la materia prima un París de principio del siglo XX un cualquier lugar de cualquier sitio incluso en situación móvil Era el original Muchísimos años después Aparece Javier Ruibal. Conjuga, concatena, recrea colores. Más estrepitosas que la espera de una consumación erótica, aunque no haya piel, aunque solo sea el aire que se ve. sabemos que es un tango, un tango roqueado en tierras marplatenses, crónica, nocturna, fandango club, música imposible. sea gran cosa, pero tiene algo, ¿no? El perfume de la decadencia. Fue y volvemos con otra cosa completamente diferente. Luz Casal. Una cantante que es pero no es. Que va pero no va. Todo dicho desde este punto de vista completamente discutido. los engaños, ¿para que no duela? convierten en piadosas mentiras te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la nube de otra vida con cada segundo busco en ti la eternidad son pocas las cosas donde encuentro la verdad porque si un sale libre de tu boca No He sentido que a mientras como la Tiene algo de rock, pero no es rock. Queremos todo, que Linda con lo melódico, con pero es un poquito más venenosa que lo melódico. Y al oído, tiene apellido estar, ilustre, de Pablo Casal, pero no tiene nada que ver. En, cada segundo busco en, la eternidad. en fin. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un peso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientras cómala, yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente, mientrame pero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, provincia de Buenos Aires. Martín Raninqueo programa que se llamaba El Ombligo de la Luna, con Luis Cruz en una radio que funcionaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí conocí a este cantante que después no hizo más nada prácticamente. Y en su momento fue cuadrito de, de honor, ¿no? Cuando una melodía. del uno de los clásicos inapelables en una faceta muy poco conocida en vivo en Santa Fe en los 80 del huercio anoche vi tu cara en un rincón tratando de manguear en la estación estabas til, al bar til, las puertas al dolor y yo til, til, til, así caminando así De de mi, monedas de arroz, ramitas andre andre andre andre andre otro registro completamente diferente. esa melodía, la banda se llama Caléxico. Completamente fuera de la zona de confort, como decíamos el año pasado. Dice que todos los caballos son bellos. Hay algo de película de lo canción tan imperecedera y tan impactante como desconocida aquí aquí porque creo que en España es un poco más conocida a ese amor cerrat. a ese pájaro dorado. que en un momento empezó a hacer recuento y mira que había para ser el vuelo y para el cielo en dos. El sol y el Decime si la descripción no es perfecta. Dulce pontes de contrapunto. Decime si no es perfecta la descripción caprichosa y libertaria sobre el amor. Se mustian las estrecheces como casi todo que se anega en una lágrima y cuide poco en el puchero Qué pena, qué pena, que no le siente bien la ropa del día. La fagina del cotidiano, el desgaste. Det pena A la original, ¿cómo que no? Juan Manuel Serrat Cuánta letra por detrás, ¿no? A ese amor A ese padre. Capricho soy libertario, sin silencios que le hagan callar. Con un poco más de suerte... Vale, vale, vale, vale. Con un poco más de conocimiento, digo. Cerrate el 78.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 De mañana su historia no habrá cambiado nada. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños olvido meses. 30 años y todo igual cerrado. O peor, creo que ya no hay bar tempranero que valga. Cuando el eco se devuelva. Pero bueno, otra cosa, cambio de frente completo. Alejandro Jassenbach Algo así como meter los dedos en el enchufe De la rugosidad eléctrica, no, Alejandro, yo hacen limpiamos, limpiamos, limpiamos. canciones de pies descalzos. Apenas la mitad de un cuento. Digo por la dulzura, ¿no? Es lo que queda. Por la frescura. Una y tu desaliento. Por el refugio que eso significa. Una cantante española que produjo dos discos en Montevideo cosa es que Batiato tenía a la posta en esa fragilidad, en ese carácter enfermizo de su imagen, ¿no? Mi pobre patria, aplastada por abusos del poder gente infame que no conoce el pudor se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo Los gobernantes, cuantos perfectos inútiles bufones en esta tierra que el dolor ha devastado, ¿acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos? Tendido sin vida Usarlos. las sienas de la prensa Y las de los estadios Chapoteando en el fango Como cerdos Yo me avergüenzo Un poco y me hace da A los hombres como animal más normales Que puedo contemplar Con calma El cielo Que no se hable Más de dictaduras Quizá tendremos Que ir tirando Mientras la primavera Tarda aún En llegar Eso que habla de un país del primer mundo ¿No? Como Italia Y por casa como andamos Metáfora Silvina Garré la vi. estaba linda como siempre las primeras luces del día la invitaba a cambiar como en un sueño se si intentaba ser el centro de algúnnia era linda que resiste 50 años de intentos de afearla permanentemente. Puedo ¿no? dejo sin llorar. Aporteñame, aporteñame, aporteñame la historia, vamos. Adrián Otero al arco ...sanó tenue Ingrid Rechnider a cargo del grupo creciente. sin duda es Alberto Muñoz y pensar que está acá a la vuelta nomás y nadie le da bola Suerte sí le dio bola a Liliana Vitale. En un espectáculo reciente, Hijos del mismo rayo, ¿no? Rubens Vital, el padre. Es el bien sin tu corazón, corazón. Mía, músicos independientes asociados. Lo que dice, pero a la vez es la puerta Cuando de él. el baja y la memoria de la tierra no recuerda más la poesía, es un mantra. Maldigo, maldicelos, maldigo ese robo o acaso en la palabra rocío, no va a otro tanto de. en cuervos sobre tu Cospineta Otro ejemplo de alguien a quien no le daban tanta bola como ahora, ¿no? Pero por supuesto que ha sido conocido y valorado. ¿Cómo le jodería a Spinetta ser el mito que soy, no? Hacemos un poco con Alejandro Filio, que hace muchos años que no lo escuchamos. Ahora. dulzura para repetir el mal llegó tu par de ojos al cuento y para otra luz del sol tu abrazo me ha parece que todo sigue igual por Alejandro Hvis jeg mørte til, kod denne boj, me perdi. Versión antigua en una versión despojada. Viajero, viajero, viajero, viajero. Viajero que regresas. A estos viejos versos. Regresas a esa ciudad del norte de Sabina. Donde una dulce nieve empapa la razón. Donde llegan los barcos cargados de preguntas, a muelles laboriosos como mi corazón. La crónica de lo que pasó. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. De esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado. Cuando de ella y de mí queden solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir, los coches aparcados sobre nuestros recuerdos, la glorieta de tocha donde la conocí, dile que estoy parado al final de mí mismo. Igual que un aduanero sin nadie a quien multar Como un autoestopista debajo de la lluvia Como la menopausia de una mujer fatal Y dile que la hecho de menos Hay versos célebres, ¿no? Cuando aprieta el frío La menopausia de una mujer fatal Cuando nada es mío Cuando el mundo es sólido y ajeno que no se te pide Es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. que la extraño y que me siento seco igual que un presidente dentro del autobús como una kawasaki en un cuadro del greco igual que un perro a cuadros igual que un gato azul y dile que la ha hecho de menos cuando aprieta el frío, cuando nada es mío cuando el mundo es sordido y ajeno que no se te olvide es de esas quedan siempre un poco más que todo y nada piden y dile que la ha hecho de menos. se te olvide Es de esas que dan Siempre un poco más De todo y nada piden Y dile que la echo de menos Cuando aprieta el frío Y el dueño de estos versos que es Joaquín Sabina que no era el que cantaba una vez hizo este dueto Absolutamente abolerado con Caco Cenante. Era el pez con mejores caderas Del mar de la moda Se dejaba sobar por cualquiera Incluyéndome a mí Sus palabras decían de memoria Lo que dicen todas sus pestañas contaban historias para no dormir. Yo era el último mono, con oh, mi noble, mirón solitario. En las bodas, algún paso doble, desuelto ni hablar. El perfume tabú de Chanel y el cubata del Lario No acostumbran buscarse un motel si le cierran el bar Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible Qué Soñé un imposible Parecido al amor Porque el mundo es injusto, chaval Pero si me provoca Yo también Sé jugarme la boca Contar historias con la maestría De quien estuviera espiando una escena Joaquín Sabina Por eso va a echarse en falta tanto cuando se retire Compartimos la misma toalla Distintos sudores Todavía quedan islas con playas Color azafrán Su medio limón, su cherry, su peor latín lobel Su lección de español, su desliz, su consi, su consa Pero un día quitaron las mesas y hasta otro verano Las mejores promesas son esas, que no hay que cumplir. Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo un milano. Flaco, córtate bien y a Uruguay. buena suerte en París. Porque siempre hubo clases y yo No doy bien de marido Otra vez A perder un partido Sin tocar el balón Porque el mundo es injusto, chaval Pero si me provoca Yo también yeah. sé ved, at jeg skal Que te voy. ved, at a skal A noget. Jeg ved, at jeg skal spise Que no quiere terminar. Redondean y juegan tambores mil que el barco tapó. Si cayó el dolor que me nubra se rompen guitarras mi voz y el corazón se quemará Renové antiguo tampones tampoco que el barro tapó secreto gritado al viento Que el miedo se vuelva canción Que el silencio se vuelva canción Alejandro Bullot, la poesía sí, está viva. ¿no? Que el miedo se mueva en calición. Son fogonazos, pero bueno. Y que la verdad lo nem Que el corazón se quema. Está este, es este rey mozadro. Levantando telones, muy buenas tardes Llega a su fin esta cita de radio La semana que viene estamos acá de nuevo 93.5 FM Álvarez, muchas gracias Soy Carlos Bonano Una tarde como esta es la excusa. Está hablando en la tele, quien tú sabes. En el original o en la repetición, nos hacemos compañía 120 minutos. Están las putas saboreándose en el bar, este ritmo sabroso. Están los intocables abriéndose atrás. Entre pinturas urbanas, entre nostalgias Entre diversas maneras de comunicarnos Lo que los artistas cantan Lo que cierta sensibilidad puede recoger de eso De eso se trata el acto de replicar Finalmente una emoción tanta fealdad televisada Gracias por estar ahí Gracias La semana que viene volvemos buenas tardes.